Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una noticia que habíamos brindado en los últimos días desde Chubut, la decisión del gobierno de Mariano Arcioni en medio de la crisis del ajuste de cerrar una escuela, la escuela de la Fundación Seferino Namuncura. Finalmente... Se logró, después de una reunión con el gobierno, que esta escuela no se cierre. Y para contarnos más está nuestro compañero Fabricio Cardelli, integrante de la FM Lanamuncura, que funciona ahí también donde funciona la escuela. Fabricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pepe? Eh, saludo a vos, a la audiencia de Farco y a toda la comunidad de radio. Bueno, Fabricio, eh, contanos eh, cómo se logró esta buena noticia de que finalmente la escuela no se, no se vaya a cerrar bueno eh, lo que vale la pena decir o, o, o es pertinente comentar es que después de, de la campaña eh, a la que falco o en la que Farco también colaboró al igual que otros medios a nivel nacional y medios de deescu eh, y además de la marcha que se realizó en puerto madrid el último viernes con un montón de gente eh, respetando todas las medidas sanitarias y, y los protocolos para eh, que tiene relación con el covid y Eh, el compromiso de una reunión que se concretó eh, ayer por la tarde. En esta reunión, que participó el presidente de la Fundación Seferio de y la vicepresidenta y abogada de la institución, me refiero a Ignacio Ayer y Luisina Merino, respectivamente, eh, tuvieron una reunión con la ministra de Educación, con el ministro de Gobierno y con el gobernador Mariano orsioni En esta reunión... Eh, que tengo que decir también eh, que fue, de alguna manera, con un tono acalorado en algún punto, eh, sobre todo con, con la ministra, que es la responsable de esta resolución que eh, había decidido cerrar la escuela, eh, el gobernador se comprometió a eh, mantener, a no cerrar la escuela y a mantener las horas eh, de quienes laburamos en este proyecto. Nosotros tomamos la reunión como positiva, eh, es un paso adelante ante la situación que estamos viendo pero lo tomamos también con cautela porque la resolución, hasta que no se dé baja, está vigente. Entonces, nosotros en la parte legal eh, también eh, mantenemos nuestras medidas y nuestra eh, decisión o el rumbo que habíamos tomado hasta que no se firme definitivamente lo que el gobernador dijo este de palabra, que eh, lo tomamos por eso con un punto positivo, pero este hay que seguir. Uh -huh. Fabricio, una de las cosas que ustedes también señalaban en un mensaje que hicieron público era la sí. molestia que les había causado que la Ministra de Educación a, hubiera vinculado la cantidad de, de horas y de, de docente que tiene asignada la escuela con la cantidad de alumnos. ¿Ustedes qué dicen de esto? ¿Por qué la molestia? Sí, eh, nos parece intervenciosa la mirada, sobre todo eh, que era lo que comunicaba la abogada de la fundación, que es quien lleva adelante todos estos años eh, los expedientes y, y bueno, el expediente de la fundación y, y los diferentes eh, puntos que ha tenido este con la justicia, con el Ministerio de Educación, con el Estado Chibutense eh, es Eh, por allí eh, nosotros no nos queremos meter en, eh, a discutir algo que ya tiene un fallo favorable de la justicia en el Superior Tribunal o sea, en la instancia máxima de la justicia de Chubut que es el tema ni de las olas ni de los docentes ni del, alum, del alumnado nosotros creemos que como proyecto alternativo hay que contemplar que funciona esta escuela de manera alternativa ¿no? entonces Eh, nosotros no vamos a discutir el fondo, ¿no? Vamos a discutir la forma que esté eh, esta resolución que queremos dejar sin efecto. Eh, lo que comunicaba la abogada de la Fundación Cesarino era, eh, de alguna manera, el desconocimiento o la falta de información que tiene la ministra de este tipo de establecimientos. Dejame aclararte, Pepe, que no es solo la Escuela 1737, son, en general, las escuelas de gestión social de la provincia de Chubut, porque también hay otra escuela entre leu, Ecos, número 1738, que está en la misma situación, si bien es un proyecto distinto, porque todos los proyectos son distintos, según eh, qué, qué necesidades buscan atender, eh, para, para um, usar pocas palabras, eh, también es la modalidad en la que los docentes eh, trabajan y transcurren por el proyecto, al igual que los alumnos, es distinta, ¿no? Nosotros lo que hemos comunicado, para tratar de explicarle también a la gente que nos ha apoyado tanto, eh, sobre todo la gente que no es de mal y no ha hecho Chubut y no conoce de primera mano el proyecto, es que, eh, eh, por ejemplo, el tema del alumnado. Eh, nosotros, al brindar talleres de oficio, hay muchos talleres de oficio de comunicación y que tiene que ver con, con el, el palo del agro, de la tierra, hay muchos pibes y pibas que pasa por la institución, no necesariamente a través de los cinco años de escolaridad que para nosotros sería lo ideal pero también tiene otra necesidad entonces por ahí aprenden eh, en el curso de, de herrería y consiguen un laburo o en el de carpintería o por ejemplo tenemos el caso de pibes que laburan en otras radios a raíz del taller de radio que aprendieron en la escuela y, y, y por ahí sí, en el Eh, el sistema tradicional no es un egresado, pero para nosotros sí lo es, entonces digo, esto ya se discutió y ya tenemos un fallo favorable en el Superior Tribunal de Justicia, nosotros lo que queremos ahora eh, apuntar es a la resolución, la resolución apunta a, eh, no a estas cuestiones ni en las horas de los docentes ni los alumnos sino a una cuestión, si querés burocrática que tiene que ver con una obra edilicia que en la escuela no se había realizado y tratar de explicar o de, o de argumentar ¿Por qué no se realizó? Justamente eso no se realizó porque desde quienes eh, buscan cerrar la escuela no nos han eh, dado bolillas, si querés, para avanzar con esta obra. Entonces, eh, el tema de, las, de lo podemos discutir, si querés, toda la vida, pero no es el punto hoy, ¿no? Eh, eh, lo que me parece interesante, dos cosas, dejar en claro, es, eh, por ejemplo, lo que al gobernador le llamó la atención es Eh, la modalidad justamente de este proyecto innovador que ya funciona acá en Madrid en esta escuela, que es lo que de alguna manera propone bajo los lineamientos de Nación, ¿no? Escuelas que tengan talleres de oficio, talleres de comunicación, que tengan un espacio áulico integrado que sea eh, adaptable el modelo educativo a las necesidades de cada pibe, ¿no? Y eso el gobernador, que parece que no tenía buena información, se llevó una buena impresión de la reunión, así que Este, lo calificamos nosotros como positivo y con buena expectativa para lo que sigue. Bien. Bueno, Fabricio, ¿ahora que faltaría formalizar una resolución que anule la que dispuso el cierre de la escuela? Exactamente. Eh, lo que dijo el gobernador es no solo que se va a mantener el proyecto y las horas y el número de las escuelas, que era principal, eh, nuestra principal preocupación, sino que se iba a poner a trabajar en eh, lo que venimos pidiendo hace años, que es poder certificar ¿no? que los, los pibes que hacen los talleres de oficio eh, tengan un papelito que tenga la validez. ¿no? Es decir bueno, Este este taller, digo, lo, lo, lo, lo aprobé, lo sé, eh, y de esa manera también tener más herramientas para eh, una salida laboral como viene la mano muy difícil. Entonces, eh, eso nos parece un punto adelante el gobernador. Pero todo lo que se dijo en la reunión, concretarlo con una firma, con eh, las reuniones de trabajo que se prometieron hacer, y así avanzar. Hasta que esto no suceda nosotros, el, el, el recurso legal el recurso amparo, la medida cautelar no la vamos a levantar porque, este viste, puede ser como decimos nosotros en la metáfora, una espada de amocles dice que este levantás el recurso sin tener la firma y después tirás en el ley. Entonces esperamos eh, que se concrete lo que se prometió en la reunión Muy bien Fabricio Cardelli, compañero de la Radio Comunitaria de la Namuncurá de Puerto Madryn gracias por el contacto. Un abrazo grande Gracias a ustedes, Pepe, y es fundamental, o fue fundamental el apoyo de Farco y de la, la red de radios de todo el país para visibilizar y para eh, eh, dar la información que se merece eh, este tipo de casos, y seguimos insistiendo para nosotros, pero eh, para el proyecto nuestro, pero también para otras escuelas de gestión social de la provincia de Chubut. Gracias, Pepe. Un abrazo grande. Abrazo grande.